persona si es generosa y está motivada y se entrega y piensa en el equipo, a lo mejor juega 10 minutos de partido o a lo mejor se pasa 3 tres, tres semanas sin jugar pero seguro que tendrá un momento eh, eh, porque en el, en el deporte aparece de alguna lesión o quizá tiene que aparecer en el último minuto o en los últimos 10 minutos de la final de Copa Europa y a lo mejor le tiene que lanzar el balón para que, uh -huh. que define eh, el oro olímpico, entonces eh, esa persona tiene que estar súper preparada súper concentrada, súper motivada a En el momento que se me dé la oportunidad, pues aportar lo máximo de mí y además, lógicamente, tener el resultado, es decir, uh -huh. vender el gol, porque si lo fallas, eh, ¿cómo justificas que tú has estado entrenando y que efectivamente estabas eh, concentrado? Lo primero que van a pensar es que efectivamente después de tres semanas sin jugar, pues esa persona está desmotivada. Uh -huh. Son aspectos fundamentales, pero tenemos un tiempo en la radio, podríamos seguir un montón. El último minuto, eh, desde la redacción del LITE Editorial, Elena López Casares, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Bueno, encima de la mesa tenemos los 10 mandamientos para arruinarte, cuéntanos, eh, no, lo tienes que muy bien. ¿eh? Pues mira, la verdad es que creo que es un libro bastante oportuno, sobre todo por los tiempos que corren. Mira, es un libro escrito por Donald Keefe, que recoge más de 60 años de experiencia en Coca-Cola, ocupando difer diferentes puestos directivos, y bueno, en en otros comités de dirección de compañías como McDonald's o The Washington Post. Uh -huh. La verdad es que el libro eh, lo que recoge son las 10 trampas más comunes que pueden llevar al fracaso a, a una compañía a través de decisiones de directivos pues tomadas de una manera un poco aleatoria. Estas 10 trampas pueden ser la inflexibilidad, uh -huh. tener miedo al futuro, la ambigüedad, el creernos infalibles o, o rozar la ilegalidad. La verdad es que la, la obra está llena de, de la experiencia de, de este señor que Bueno pues eh, ha tenido bien el, el ponernoslo desde un punto de vista negativo, quizá para llamar la atención. porque muchas veces cuando no recaemos en esos errores, uno nos puede conducir a otro. Me parece muy interesante, lo leeremos eh, desde el Foro de los Recursos Humanos. Gracias, sí, hasta bien. la semana que viene, Elena. Gracias, hasta luego. A todos ustedes, queridos amigos, no hay tiempo para más. Más información a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. Gracias eh, Jorge, gracias Josu, gracias Gerardo, gracias José Manuel, doña Sara, bienvenida eh, de nuevo al Foro. José Manuel, eh, José Antonio, perdón, eh, Roberto, Jesús eh, y muchas gracias a don José Félix por presentarnos proyecto yo, lo leeremos también, ¿eh? Gracias a todos amigos El próximo jueves eh, Hablamos con Tomás Pereda Director de Recursos Humanos de GED Y estará también con nosotros Javier Fernández Aguado eh, Para hablarnos eh, de los argumentos De por qué es, es el speaker seleccionado en, en Europa Como uno de los más destacados aquí en el foro Hasta el lunes, adiós Intercontinental. Servicios informativos. Última hora. Buenas tardes. Boletín informativo de las 5 menos 5. La furgoneta, que este domingo acabó con la vida de dos militares españoles y dejó heridos a otros cuatro en Herat, Afganistán, estaba cargada con cuatro proyectiles de artillería gruesa y un cohete de artillería, material que equivale a unos 30 kilos de dinamita TNT y con unos 50 kilos de metralla, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa. Los cuerpos de los dos militares fallecidos en el atentado suicida de Afganistán llegarán esta noche a Madrid, a la base aérea de Torrejón, en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas en el que viaja también la ministra. También viajarán en este avión, un Airbus 310 medicalizado, los tres militares que resultaron heridos en el ataque contra las tropas españolas en Afganistán. Y esta mañana la ministra de Defensa, Carmen Chacón, llegaba a primera hora a Afganistán junto al jefe del Estado Mayor de Defensa, el general José Julio Rodríguez, para conocer de primera mano el estado de los cuatro soldados españoles heridos y repatriar los cuerpos de los dos militares fallecidos en un ataque suicida. La titular de Defensa ha visitado a los heridos y ha rendido homenaje a los fallecidos en los actos de despedida que se celebraron en el aeropuerto. puerto antes de la repatriación de los cadáveres. Además, Chacón ha dejado claro que España no se plantea la retirada de tropas. Estamos realizando aquí una misión que culminará cuando los afganos sean capaces de valerse por sí mismos, de asumir su propia seguridad y de vivir en libertad y de vivir en paz. Más cosas, José Luis Rodríguez Zapatero sigue preparando la cumbre del G-20 del próximo día 15 y con este objetivo va a recibir esta tarde a las 7 en Moncloa los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez y a los presidentes de COE y CPME, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcena respectivamente. Los sindicatos van a trasladar a Zapatero la necesidad de aprovechar la actual crisis internacional y la cumbre financiera del próximo día 15 para apostar por la economía productiva en detrimento de la financiera. Por otro lado, el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ha asegurado que los sindicatos coinciden con el presidente del gobierno en que el mundo está pasando por una situación complicada en la que no solo hay una crisis financiera, sino también una afectación de la economía real, la economía de las personas. Además, el secretario general tiene la esperanza de que la cumbre de Washington salga medidas que refuercen la confianza y el futuro de las personas. Yo no aquello con una especie de comunicado diciendo vamos a, vamos a hacer esto sino que haya un programa de trabajo que en poco tiempo no solo restablezca la confianza de los de los financieros, sino que restablezca la confianza y el futuro de las personas. Otro asunto, dos sin papeles han muerto tras llegar en Cayuco a la Isla Canaria del Hierro. Su llegada fue dramática, cuatro inmigrantes se desplomaron al suelo nada más llegar en un Cayuco a la Isla del Hierro en una dura travesía desde las costas africanas. Uno de ellos sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras en una carrera contrarreloj el Servicio de Urgencias canario intentaba reanimarle y le salvaba la vida. Uno de ellos, menor de edad, no superó el trance y murió en el puerto canario de la Restinga. Otro de los inmigrantes ya había fallecido cuando la embarcación arribó al puerto canario por sus propios medios sin ser intercedido. Aceptaba por salvamento marítimo. Mundo Noticias Inter. Periodismo ágil, veraz y transparente. En el exterior, unidades especiales de la policía y gendarmería de Serbia han iniciado una amplia operación de búsqueda del presunto criminal de guerra prófugo Ratko Mladic en la zona de Valjevo, a unos 90 kilómetros al suroeste de Belgrado, según ha asegurado la emisora de radio y televisión B92. Según la emisora, que cita fuentes del Ministerio del Interior, también se investiga a supuestos miembros de una red de apoyo logístico y financiero al prófugo es líder serbio bosnio. Y esto es todo hasta el momento. Más información en el próximo boletín en una hora y 25 minutos. Aquí en Radio Intercontinental. en el 918 de la Onda Media Inter Madrid 918 de la Onda Media